...Sintonía Berriozar y Ratia, Sintonía 100.8 FM. Jueves 6 de junio del 2019, 20 horas 3 minutos, 83 minutos de la tarde... ...ya que comienza como cada semana, como cada 7 días... ...Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria... ...en todos sus estilos musicales durante estos próximos 60 minutos hasta las 21 horas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 Todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozorirratia y en twitter.com barra euskalmusica.fm Además tenemos la página en Instagram donde podrás ver las fotos con los grupos y solistas que se han pasado por aquí por euskalmusica para presentar sus nuevos trabajos discográficos. Así que ya lo sabes, Euskal Música también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto en Berriozar y Ratia en el 100.8 FM cada jueves en directo y cada fin de semana en redifusión, en repetición. Jueves 6 de junio, sábado 8 de junio, domingo 9 de junio. Comenzamos una nueva edición de Euskal Música hasta las 21 horas, hasta las 9 de la tarde. ¿Dónde van a sonar? Entre otros... Eh, la formación de Sarauz, erazo con ese nuevo trabajo de estudio y Noren, Lurretan. También sonará culto cultivo o, por ejemplo, extraeremos dos temas del nuevo trabajo discográfico de AVE, Eguiari Sor. Y antes de disfrutar con la novedad de la semana, vamos con dos conciertos, mejor dicho, un concierto y un festival. El concierto, el que se va a celebrar el sábado 8 de junio en Burlada, más concretamente en la plaza Eugenio Torres con Camul. Ya que a partir de las 8 de la tarde presentarán el disco cerveza. ¿Qué es el disco cerveza? Es muy fácil. Tienes que comprar la cerveza de Camul, descargar el QR te sale la cerveza y te podrás descargar gratuitamente el disco de Kabul. Así de fácil, así de sencillo. Y un día más tarde, el 9 de junio, en el Donosti Arena, se celebra el festival a favor del periódico GARA. Desde las 12 del mediodía y hasta las 11 y media de la noche, con un montón de grupos y ya tenemos los tres escenarios. En el primer escenario a las doce y media estará aroata piti de Seamais. A la una y diez estará Gary, a las dos Sudagar, a las tres La Furia, a las cuatro Siroca, a las 5 de la tarde José Chupi Perrac and the River Rockbank, a las 6 Nogen, a las siete Sociedad Alcohólica, a las 8 ocho control y a las nueve de la noche Uncha. En el escenario número 2 a la una menos diez Mikel Urdangarín y Rafa Rueda, a la una y media Esnebelcha, A las 2 y media Rupero Ordolick, a las 3 y media Lier, a las 4 y media Talco, a las 5 y media Ichia Renzemeak, a las 6 y media Sian, a las 7 y media Gatibu, a las 8 y media Berricharrak y a las 9 y media de la noche los topilotes Chirriaus. Y en el escenario número 3, a las 2 menos cuarto Van son a las 3 menos cuarto MC Onak, a las 4 menos cuarto Zutik, a las 5 menos cuarto Somos Guerreras, a las 6 menos cuarto Pachuco Nais, A las 7 menos cuarto COP, a las 8 menos cuarto Anita Parker, a las 9 menos cuarto ETS y a las 10 la formación SESATIC. Festival domingo 9 de junio en el Donosti Arena a favor del periódico GARA. Y dicho esto, vamos a comenzar esta nueva edición del programa de Uscal Música y lo vamos a hacer con una novedad. El disco se presentó el pasado viernes. Hoy, lo dicho, es novedad. En Euskal Música Es el segundo trabajo para los hermanos Agurchane y John Elustondo El álbum Bicydick de Auden Esquag De él te vamos a extraer Tres de los temas Vagoas, Tratante y Chimparta Es lo nuevo Es el segundo trabajo discográfico Para Agurchane y John Elustondo Con ellos comenzamos una nueva edición Del programa Euskal Música Música <risa> Ezak erre erretatuak Presidentearen tratu entreten kontra Kalean errebere erretatuak Genitaletatik gora gokokotretak Edo porputzerdiko erretatuak Zeinen erraz hartzen dituen zuak eta Zeinen alferrik Hors! Como... Segundo trabajo discográfico para Gurchane y para John Elustondo. El álbum Viseric, Dauden Esquak. Un álbum que desde el pasado viernes está ya a la venta. Y hemos extraído, hemos extraído tres de los temas del disco. Vago As...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 Nuevo trabajo discográfico, tercer trabajo para la formación Culto Cultivo, el álbum titulado La Esencia. Yeah.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 Deirun, que ya comemos dos Con una lata de atún, son muy guapas Por el Insta, que le damos al zoom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 Oh, culto cultivo con style en la casa y tu nombre se me ha olvidado que ya no sé ya no sé qué me pasa estoy fumando demasiado yau oh, yau oh, culto cultivo con style en la casa y tu nombre se me ha olvidado chao chao Israel ha bombardeado edificios en Gaza hasta pocos minutos antes de la tregua una tregua de 12 horas, los peores son las peores inundaciones desde el año 2003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 La iglesia vende y no es una bendición Con la música como religión No tengo la solución, no de corazón Yo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 visión. La raza humana ya no tiene salvación. Sé que desde fuera quieren ver tu bendición aunque me muera sonar esta canción. La iglesia vende y no es una bendición. Con la música como religión. No tengo la solución. Lucharé de corazón. Yo, yo. Y no estás a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 trabajo milenario el guiarlo lo arrasó arrancaron tus raíces ya que el gringo te arruinó aunque tú te resististe el gigante te aplastó lleno yeah! 국민 yeah. clap El gigante te aplastó Aunque tú te resististe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 de Lave y ese álbum, el guía de Sor y los temas Noraguas y Surea Ochan Badago, vamos a terminar la edición de Euskal Música de este jueves 6 de junio en directo, sábado 8, domingo 9 de junio En redifusión, en repetición Hemos escuchado a Gurchane Tayone Luzondo, a Eraso A Bastardix, a Culto Cultivo A Flitter y a Erabe Recuerda que dentro de 7 días Tienes una cita con Euskal Música Será jueves 13, sábado 15 Domingo 16 de junio Del 2019 Hasta entonces, saludos, Agur ¡Órale, Matilda! ¡Ah! Hey Matilda Ay, hey. hey Matilda Cuatro de Jimena se rian Estabotun tentuan Sobrekirikustenun Tero batan infernuan Ay, Matilda Te borruntan, te borruntan Unen Hile referreda edu, wird variance, in biu Hai madila Hai madila <tipos>